Hola, ¿Qué tal? Buen día. Bueno, han eh, difundido, sobre todo en las redes sociales en las últimas horas, un desmonte en la zona sur de Santa Rosa con la idea de abrir calles, ponemos comillas ahí. Eh, contanos, ¿de qué se trata y cuál es el posicionamiento que tienen? Sí, ayer por la tarde, eh, no, perdón, ayer por la mañana eh, pasé por un lugar donde paso habitualmente, eh, al sur de, sería entre el barrio escondido y el barrio Los Fresnos no sé entendido, enfrente de, del parque industrial. es sí. un predio que tendrá unas 10 hectáreas más o menos, de las cuales una buena parte está, eh, está llena de monte nativo, eh, árboles enormes, bueno. Y, y bueno, ayer por la mañana cuando pasé estaba completamente, bueno, había una gran parte desmontado, creo que se habrán abierto calles, que es lo que se supone por la manera en la que se desmontó y bueno y aparentemente se dividió en manzanas un esas, esas 10 hectáreas se, se dividieron en manzanas eh, pero bueno más allá de, de, de, de la urbanización que avanza ¿no? nosotros eh, hicimos una publicación al respecto de esto porque se siguen cediendo espacios públicos eh, y espacios con gran valor en la biodiversidad a, a la urbanidad digamos eh, ¿Qué árboles había ahí que decís? Sí, monte nativo, hay de todo. Hay una diversidad enorme. ¿Pero por ejemplo? Nosotros le, damos, nosotros le damos mucho mucho valor al caldén, al buitru, al al uh -huh. que es el verdadero nombre. Y, y bueno, decenas, decenas de árboles de, de caldénes añejos eh, tirados a, a, a los costados. Una Como para que te imagines, este predio debe tener unos 800 metros por 200 metros. Bueno, Dos se abrieron dos calles de unos 50 metros de ancho o 30 por toda la extensión de, de del predio arrastrando con todo lo que había en el medio, ¿no? Bien, pero en concreto muchos caldenes, ¿decís? Sí, muchísimos caldenes, pero eh, barba de chivo, eh, toda la toda la flora autóctona que tenemos a nosotros que es recontra diversa. Bien. Eh, ¿Crees que esta problemática tiene suficiente interés por parte de, no sé si decir autoridades o de la dirigencia política más tradicional? Y claramente no, ¿no? Con esta clase de acciones, pero debería tenerla en un momento en el cual la ciudad carece de, desde el punto de vista urbanístico, la ciudad carece de lugares de calidad. Eh, ¿quién, ¿Quién tiene cerca de su casa una plaza reconfortable para ir a, a pasar la tarde sin que se queme, digamos. Eh, pero por otro lado, eh, por el punto de vista de la biodiversidad, también necesitamos conservar los espacios que tengan flora autóctona, eh, porque son los últimos, eh, los últimos espacios pulmones verdes donde todavía conservamos eh, parte del monte nativo. Y si lo dejamos que desaparezca del todo, directamente no vamos a tener... Eh, ese es este valor que tenemos ahí todavía. Jonathan, eh, con este planteo que han hecho en las redes, eh, piensan institucionalizarlo de alguna manera o tampoco creen que tenga mucho sentido. Sí, sí, no vamos a dar el brazo a torcer. Cada pedacito de monte se tiene que defender eh, como se pueda. Por eso hoy nos vamos a acercar a investigar, a averiguar un poco eh, el catastro de qué se trata esa ese predio, eh, propiedad de quinesis, privados y públicos. Estuvimos investigando también si tenía que ver con, con los anuncios de los loteos para, para valor social que se anunció desde el IPAB, pero no, no tienen no, no, tienen no ahí, nada que ver porque claro. están más atrás. Sí, sí. Entonces, bueno, vamos a tratar de, de, de averiguar de qué se trata y de bueno también de saber si tiene una incompatibilidad con la ley de bosque que la Pampa se adhirió también ya desde hace varios años Y bueno, creemos que es una falta muy grave la que se cometió ahí, por lo cual vamos a tratar de avanzar eh, con lo que se pueda para defender lo que quedó ahí. Jonathan. Que son unas 7 hectáreas. O sea, no es nada poco, ¿no? Claro, es un, sí, es un. No es un montecito chiquitito, son 7 hectáreas las que quedaron todavía de Monte Nativo que pueden ser salvadas todavía. Bien, vamos a estar siguiendo el tema. Jonathan Gómez, muchas gracias. Si querés agregar algo más, te escuchamos. Sí, que, bueno, eh, nosotros Ponemos sobre relevancia el, el valor del monte nativo, eh, pero también somos conscientes de que estamos pasando por una situación de crisis habitacional eh, y no creo que se contraponga defender eh, el monte con, eh, con una política pública de, de acceso a la tierra. Eh, últimamente, en, bueno, históricamente en realidad, la ciudad la hacen las inmobiliarias, los promotores inmobiliarios persiguiendo la ganancia. Eh, lo que nosotros decimos es que, aparte de defender el monte nativo, eh, el Estado, el gobierno, en especial eh, en este caso de la Intendencia, tiene que promover eh, el acceso a la tierra, tiene que poner en marcha eh, el banco de tierras que anunció durante la campaña y que después nos sirvió para bajar el precio a la tierra. Entonces creemos que van las dos cosas a la par y Y bueno, vamos a, vamos a seguir llevándolo a los dos reclamos en su conjunto porque una cosa no se contrapone, no se contrapone con la otra. Gracias de vuelta. Muchas gracias a usted por, por darle difusión.